estrictamente para la calle estamos trabajando esto no para dice José Alfredo, si pa' morir nacimos no conocemos el miedo, seguimos en las calles, nos encanta la vaga. Salga del barrio en una ambulancia Varias pandillas aliadas por todo este pinche mapa Cuando salgo al barrio salgo diario Bien pelona rampa con mi clica de locotes Apuro quemar marmotita ya no llores Más jefita los locotes no se quiten no Daniel Villarreal en Querétaro y es algo serio Mi arsenal está creciendo acá Somos Mexay de Imperio Con los locotes de Puebla diario Andamos bien al así con Mr. bronca sí. Sé que el tour es cerdo y psycho de la gel Los locos de Santa Julia y Valle Saito en el estado en Michoacán y Guanajuato Tengo hobbies ya de rato ¿Crees que puedes con nosotros? Chale, loco, ni en tus sueños Tú en la calle no eres nadie Acá somos puros sureños La vida de un cholo entre drogas y balas Soy mexicano hasta la madre como Mario Almada. En la calle me enseñó a defenderme a puras trompadas Por eso no me raco cuando se trata de pleito. Aquí nos partimos la madre por honor y por respeto Debes conocer muy bien las reglas de la calle La primera está sencilla, mira, escucha y calle Guachapado de antes que la muerte nunca avisa Si no te dan con la nueve te dan piso con la hechiza México loco, te lado azul, puro social De México hasta los años Somos los reyes. Con Shaggy, Mexicanos, los locotes que nunca juegan el payaso por el paso y con el duende allá las vegas. Los clásicos hasta el piso, los hidráulicos sonando, la cultura mexicana rifa y seguirá rifando. Qué chingón es ser de barrio, bato, psycho y mexicano. Cholo loco de por vida, 100% mexicano. La vida de